6 euros el kilovatio, el megavatio hora. Mañana. Mañana nos rebaja la luz. La tasa de. Andalucía, nueve de la noche. La tasa. En Canal Sur Radio, El m i r a d o r d e Andalucía. Con Natalia Barnés. Bueno, jornada complicada también para... para la comunicación.、Eh, sin embargo, aquí estamos. En un programa especial, una programación especial y continuada que la Radio Pública de Andalucía, trasladándoles a ustedes todo lo que ocurre en la jornada de hoy, en la que ya se cumplen ocho horas y media del apagón eléctrico en España y Portugal. Se ha recuperado el servicio de manera lenta, se sigue recuperando de forma progresiva. En Andalucía. Se ha pedido la declaración de emergencia nacional. Se ha recuperado a esta hora el suministro en el 35 o 40% de nuestro territorio. Manuel Pérez Alcázar, saludos de nuevo. Buenas noches otra vez o buenas tardes. El presidente de la Junta ha estado dirigiendo la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia de Andalucía. Juanma Moreno informa que, salvo incidencias de esta misma noche, Mañana se van a mantener las clases en los colegios, abrirán bibliotecas, museos y archivos. Los hospitales, que funcionan con generadores, han tenido que reprogramar, eso sí, las intervenciones y convocar al personal de guardia. la situación en los hospitales. Ahora mismo han saltado todos los grupos que hay, que tienen autonomía para 24 horas, y que esos grupos le están asistiendo de, eléctricamente y, por tanto, hay normalidad. Eh, no ha habido ningún problema que yo conozca al día de ahora. Ahora, sí está habiendo problemas en el tráfico, está habiendo problemas en otro tipo de instalaciones.、Eh, en definitiva, hay un punto de, de incertidumbre que tenemos que intentar que no llegue a caos. n o El Gobierno ha aceptado asumir la gestión de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la protección civil en Andalucía, en Madrid, en Murcia y en Extremadura, como han solicitado esos gobiernos autonómicos. Será el ministro del Interior quien se ponga al frente. El presidente de la Junta justifica que se dan todas las condiciones y ha pedido al Gobierno que refuerce esta misma noche en las zonas donde no haya luz, incluso si es necesario con el Ejército. Y le hemos pedido un esfuerzo extraordinario, a, en este caso, al Gobierno de España, a través del delegado del Gobierno. Para que se refuerce a través de la Guardia Civil、eh, en las zonas rurales y a través de la Policía Nacional en las zonas urbanas, se r e f u e r c e todos los espacios de seguridad posibles. ¿no? Juanma Moreno ha ofrecido toda la colaboración al gobierno para recuperar cuanto antes el suministro. A continuación, ha dicho: es necesaria una investigación que, aclaure, que aclare las causas de lo sucedido para que no se vuelva a repetir. Están abiertas todas las hipótesis.、Eh, vamos a dar tiempo a que los investigadores. Puedan desarrollar su trabajo y podamos tener alguna información. Pero sí es muy importante que tengamos la máxima transparencia en esta materia. Es muy importante porque precisamente la transparencia es la que evita los bulos y los fakes. El presidente de la Junta, que ha conversado a las 5 de la tarde con la vicepresidenta María Jesús Montero, se suma a las llamadas a la prudencia, que pasan por evitar coger el coche, reducir el uso del teléfono móvil y no secundar bulos. Por cierto, ha explicado: Francia y Marruecos están suministrando energía a la red española, sobre todo Francia. Por eso, las comunidades del norte están recuperando más rápidamente la normalidad. El presidente del gobierno español ha reunido un comité de crisis con varios ministros. En dos ocasiones, esta tarde, ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional. El presidente asegura que se ha reforzado la presencia policial y que no hay problemas de inseguridad. Eh, Sánchez ha vuelto a reunir el Consejo de Seguridad Nacional por segunda vez esta misma tarde. Asegura que está en contacto permanente con el Rey y con los grupos políticos. También lo ha hecho con el secretario general de la OTAN y con los responsables del Consejo y de la Comisión Europea. Las próximas horas, ha dicho, serán críticas. Confía en restablecer pronto el suministro, aunque no especifica cuándo. Tampoco conoce las causas del apagón, pero no descarta ninguna opción, incluido el ciberataque.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 Pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Los cajeros automáticos no funcionan, pero los medios de pago y la banca por internet, sí. El tráfico portuario no ha tenido problemas. El aéreo se ha reducido un 20% por seguridad. El ferroviario, como sabemos, se ha interrumpido plenamente, dejando atrapados a miles de viajeros en trenes. Los media y larga distancia aún van a tardar en restablecerse. El de corta distancia, el gobierno espera que sea más inmediato. Desde el Partido Popular, su presidente Núñez. Feijó o ha criticado la falta de información. La preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando. No creo que sea razonable que en un país como el nuestro. En、tres horas y media después de un apagón, no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido, cuándo vamos a volver a tener luz y qué va a pasar. Pues después de esta queja de Feijó, o que mañana condiciona su presencia en el Congreso del PP Europeo de Valencia a cómo evolucione esta crisis, el ministro Bolaños ha hablado con los grupos políticos, incluido con el PP. Pedro Sánchez ha comparecido y lo ha hecho, seis horas después del corte de electricidad. Lo ha hecho con pocas respuestas, pero con recomendaciones, las que venimos contando. Evitar coger el coche, hacer uso responsable del teléfono, llamar al 112 solo en caso de emergencia e informarse por medios oficiales. Preocupa especialmente la situación en trenes y estaciones. 35.000 pasajeros. Han quedado atrapados en la red ferroviaria a nivel nacional. Son 26 los trenes en servicio que, en el momento del apagón, han quedado atrapados, según el Ministerio de Transportes. 14 de ellos en la línea Madrid-Sevilla y otros dos en la línea Antequera-Granada. Entre los viajeros afectados, indignación. Están diciendo por ahora que no va a haber trenes, pero no han dicho ni vías alternativas, si van a poner autobuses, no han salido ningún responsable, solamente está dando la cara a la Policía Nacional. El ministro de Fomento Oscar Puente ha pedido a Cruz Roja y a Protección Civil que lleven mantas y comida a las estaciones afectadas. Adif va a mantener esta noche abiertas las estaciones de Atocha y Chamartín en Madrid, s a n t s en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Pamplona, Cam de Tarragona, Tudela, Santiago, Zamora y León. Esperemos que esas personas, esas 35.000 personas, puedan ser rescatadas lo antes posible. Más información de servicio público: los trenes de cercanías no van a funcionar este martes, no van a funcionar debido al apagón. Eso es lo que está diciendo Renfe a esta hora en su cuenta de X. Los billetes de toda la red de cercanías de Renfe van a ser gratuitos una vez se recupere la circulación. Pero parece que en principio no está previsto que circulen. Y otro asunto de máxima importancia. La policía advierte en este momento a todos los ciudadanos de que no caigan en una estafa que se está ofreciendo ya. Una estafa es, es increíble porque los malos, la gente sin conciencia, los estafadores, aprovechan cualquier situación para sacar partido. A ver, están llamando por teléfono a aquellas personas que están recuperando la línea. Para ofrecerles el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico y se pide el número de la cuenta bancaria. Ojo, la policía advierte en redes sociales a esta hora de esta estafa que se está produciendo ya con motivo del apagón. Cuidado, confíe únicamente en fuentes oficiales. Y ante la consulta, ante la duda, consulta un、eh, hashtag nopiques, donde se aconseja que por parte de la policía. Y se indica que se trata de una estafa. Imagínense el nivel. Manolo, gracias. Seguimos、eh, a, pendientes de toda la información que vamos a ir actualizando minuto a minuto. Cada cosa que ocurra se lo vamos a contar aquí en El Mirador, que ahora inaugura su tiempo de tertulia. En Canal Sorradio, El Mirador de Andalucía. Del director de Las Gentiles y Astronautas, una película de Santi Amodeo. ¿No sabes dónde está la casa d e s a n t i Buscáis al hombre lagarto. No te vas a morir, ¿no? Nunca. Lo, Lo mejor está por suceder. El cielo de los animales, en cines desde el 9 de mayo. Canal Sur, con el cine andaluz. El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivera. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en el pelotazo desde las diez y cinco cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivera. De lunes a jueves desde las diez de la noche. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la tertulia del Mirador de Andalucía. Bueno, pues estamos en nuestro tiempo de la tertulia, en nuestro tiempo de análisis. De momento, también perjudicada, también afectada la tertulia,、eh, ¿cómo no? <risa> Por este apagón, porque, claro, nuestros invitados que iban a entrar, como ocurre cada día, con total normalidad en remoto, Pues en este caso, Javier c a r a v a l l o、eh, no está pudiendo establecer comunicación ni nosotros con él.、Bueno. Esperemos que en los próximos minutos podamos solventar eso. Si está aquí Silvia Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal? Por decir algo. Por decir algo, vaya día llevamos. Día complicado, complicado. complejo, donde los haya.、Sí. Y Lourdes Lucio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo habéis vivido esta jornada y, y qué conclusiones así, v o t e pronto,、eh, podemos sacar? ¿O qué análisis? Más que conclusiones, imposible sacar conclusiones a esta hora. Análisis podemos hacer de, de, lo que, de lo que ha ocurrido está ocurriendo todavía.、Pues、claro, lo primero, la, la, la, la, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en la radio, formidable, porque en los primeros minutos de desconcierto, cuando en casa te quedas sin luz,、eh, sin teléfono, nada funciona,、eh, yo tengo un transistor que va a pilas y rápidamente conecté con la radio y, y ya pues me fui enterando de todo lo que estaba ocurriendo. Ocurriendo y, y mucho desconcierto, ¿no? Y mucho cómo se puede paralizar、eh, un país, una ciudad, todo、eh, por, por este. Apagón,、eh, no habíamos vivido nunca nada similar a esto. Y, y yo, pues, se te agolpan las preguntas y las cuestiones: q u e está pasando, cómo se va a restablecer el suministro, cuánto va a durar.、Mmm, y, y pensando también en los hospitales,、eh, la, la gente que tiene problemas de salud, que está conectada a un respirador, que, hombre,、mmm, eh, mucha incertidumbre, Natalia, la verdad que un día muy, muy duro.、Uh -huh. Yo, yo creo que se vive con un poco de angustia, ¿no? Porque,、eh, claro, cada uno tenemos nuestra experiencia personal, porque cuando、eh, se va la luz, cuando hemos sufrido cortes de luz muchas veces, pero, claro, se va la luz, se van las conexiones por internet, las páginas van y vienen, la, el WhatsApp no, no funciona como debe, y efectivamente, como dice Silvia, menos mal que está la radio. O sea, hoy ha sido el día de la radio. y como, Bueno, yo es que soy, vamos, es que me acuesto con la radio y me p i e r t o con la radio. Entonces, la, la, el día del transistor.、Uh. Yo tengo un, un sobrino, se llama Mario, que una vez me vio con, la, con el transistor y me dijo, ¿y eso qué es?、Uh. Como que, ¿qué es? No s a b e lo que es un transistor, una radio. Bueno, pues ya saben para qué sirve una radio, un transistor, las pilas, ahora se han agotado mucho. Mucha, muchos transistores que además tienen conexión o se enchufan por USB, no c o n p i l a con lo cual no te sirve para nada tampoco. n o Entonces, me parece que eso es destacado. Y luego, pues mucha incertidumbre, y todo lo que queremos saber es primero cuándo van a llegar en la luz a nuestras casas y luego por qué, qué ha pasado, cuál es la causa. Eso es lo que queremos, queremos saber todo y es lo que no sabemos por qué. Bueno, porque ningún gobierno, el gobierno central, no lo、no、sabe. El presidente de la Junta de Andalucía esta mañana apuntaba a. que a mí me ha sorprendido, ...que porque ha sido lo único que lo ha dicho, ¿no? que, uh -huh. que decía que, que, que todo apunta a un apagón de esta magnitud solo puede deberse a un ciberataque. Y citaba sus datos propios de la Junta de Andalucía para hacer esta información. Pero nadie ha dicho eso, no se descarta,、uh -huh. pero nadie. realmente no lo sabemos. Puede ser, puede ser o no puede ser, no lo sabemos. O sea que ahora mismo estamos efectivamente que vuelva a la luz. Y conocer las causas exactas de, de por qué se ha producido esto, o si sea, ha sido una avería un ciberataque, qué es lo que ha fallado.、Uh -huh. eh, Red Eléctrica ha atribuido el, el apagón que estamos sufriendo todavía a una oscilación fuerte del, frujo, del flujo de potencia, una oscilación repentina e intensa fuerte del flujo de la potencia. Eh, así lo ha descrito el propio presidente Sánchez esta tarde en su comparecencia, aunque de momento no conocemos qué es lo que ha desencadenado esta anomalía. ¿Eh? Porque no solamente Juan Momoreno, también、eh, bueno, Sánchez no ha descartado ninguna hipótesis y el gobierno de Portugal lo primero que ha hecho también es apuntar, lo primero que hacía a primera hora era apuntar a un ciberataque. Jorge Dallas nos、eh, acerca un poco a ese fenómeno de la oscilación. fuerte del flujo de potencia.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 Esta desconexión de la península funcionaría como un sistema estanco de protección que la habría aislado del sistema interconectado europeo. Efectivamente, nadie quiere meterse en ese, por l l a m o s l o de alguna manera, charco, porque、eh, hay más. Preguntas que respuestas h a s t a a hora, todavía por la primera hora de la tarde, no solamente el Ejecutivo portugués, el propio Centro Nacional de Inteligencia apuntaba a la posibilidad de un ciberataque. Vamos a recordar,、eh, Manolo Pérez Alcázar, vamos a recordar lo más、eh, importante de lo que ha destacado el presidente de la Junta en su intervención hace unos instantes, que hemos podido seguir en directo aquí en el Mirador tras la reunión. Urgente del Comité de Coordinación de Emergencias. Pues ha explicado el presidente que se ha recuperado el suministro entre el 35 y el 40% del territorio de Andalucía. Eh, además, eh, tras presidir ese comité de asesor del plan de emergencia, Moreno ha informado que, salvo incidencias que se pudieran producir esta misma noche, mañana se mantienen las clases en los colegios. Las clases de mañana、eh, se mantienen. Salvo incidencias, alguna incidencia notable que podamos tener a lo largo de, de esta noche, pero las clases de mañana se mantienen, al igual que la apertura de museos, bibliotecas y los archivos. No es un dato menor, la comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha han suspendido mañana las clases. Y Galicia acaba de sumarse a la suspensión de clases. También afecta el corte de suministro a los hospitales, aunque han minimizado el efecto gracias a los generadores que han funcionado c o r r e a m e n t e Con normalidad, eso sí, ha obligado a reprogramar las intervenciones que estaban previstas y convocar al personal de guardia.、Todos、los hospitales de hoy en día, prácticamente en su totalidad, dependen del ámbito digital, tecnológico y el ámbito eléctrico. Por tanto, nuestro principal reto ha sido asegurar, en este caso, pues, la asistencia sanitaria de aquellas personas que están inmersas en algún problema en alguno de los hospitales. Numerosos centros de salud y especialmente hospitales que tenemos por toda Andalucía. Como sabemos, Andalucía es una de las comunidades que ha solicitado al Gobierno la declaración de emergencia nacional. También lo han hecho Madrid, Murcia o Extremadura. Eso supone que el Ejecutivo Central asume la gestión de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la protección civil. Será en concreto el ministro del Interior quien lo asuma. El presidente de la Junta dice que serán todas las condiciones para solicitar esta declaración de emergencia y ha pedido al Gobierno que refuerce durante esta noche aquellas zonas.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 Y se ha sumado a las、eh, solicitudes de prudencia en la ciudadanía, que pasa por evitar coger el coche, reducir el uso del teléfono móvil, no secundar bulos. Por cierto, un dato que ha ofrecido el presidente de la Junta. Francia y Marruecos están colaborando con España y con Portugal, suministrando energía a la red, sobre todo Francia, y es por、bueno. eso. Por la cercanía con la red francesa, que las comunidades del norte están recuperando la normalidad antes que Andalucía.、Uh -huh. Acabamos de saber que la vicepresidenta tercera, Sara Agesen, ya ¿no? ¿Eh? uh -huh. ministra de, de, de Energía,、eh, se está desplazando en este momento al centro de control de red eléctrica para conocer de primera mano la situación, para hacer desde allí un seguimiento. De este incidente se pondrán todos los medios necesarios, dice Moncloa, a esta hora para recuperar la normalidad lo antes posible. Pedro Sánchez se desplaza con la vicepresidenta tercera. Al centro de control de red eléctrica. Hay que destacar que red eléctrica,、eh, bueno, no sé si, bueno, todo el mundo siempre, a todos se le puede poner pegas, pero creo que creemos que ha reaccionado muy bien y con celeridad, porque a primera hora de la tarde se informaba de que tardaría、eh, la electricidad en volver entre 6 y 10 horas. Cierto es que no se ha recuperado al 100%. Ni siquiera Portugal tampoco, ¿eh? Portugal. Acaba de salir un comunicado del ejecutivo vecino, del país vecino, diciendo que a lo largo de la noche intentará que el 100% ya del territorio haya recuperado la normalidad en el fluido eléctrico. Me preocupan también las telecomunicaciones.、Ya、son casi nueve horas. ¿eh? Sí, ya son casi nueve horas. Me preocupan las telecomunicaciones. Es muy importante、eh, también que las telecomunicaciones estén funcionando plenamente y están muy lejos de conseguirlo. Y fíjate qué, de, qué detalle aportaba el presidente, lo necesaria que es la energía eléctrica. Hablábamos de hospitales, lo cual parece una evidencia, n o pero incluso para el consumo de agua. La desaladora de carboneras, decía Juan Mamoreno,、eh, es la que proporciona agua prácticamente a toda la capital y a una extensa zona Exacto, de almendras. r í a Exacto, Agua de boca, que no estamos hablando del agua de regadío, agua para beber para la ciudadanía. Bueno, pero yo creo que esto Moreno lo sabía, ¿no? O sea, lo importante、bueno, q u era e、sí, electricidad claro, para t a s las desaladoras, para, todos, la desaladora, para ¿no? los pozos, para todo lo que. En fin, para todo. No todas las empresas tienen grupos de electrógenos propios. Esta casa lo tiene,、uh -huh. eh, los hospitales lo tienen, otro, en fin, otras muchas empresas lo tienen, pero no todas están, en fin, pertrechadas de, de eso. tal. Lo, lo único, en fin, que las previsiones. No, no se están cumpliendo, porque si entre s e i y diez horas llevamos nueve y no, todo nos ha recuperado,、mm. todo va、mm. poco a poco, bueno, pues que, entre, que esta noche se quede solucionado. Y yo insisto en que se sepa efectivamente las causas de, lo que sea, de por qué estamos viviendo esta situación, sobre todo para, para prevenir también、mm, o para diseñar protocolos futuros. O sea, yo, nosotros estamos en nuestras casas, no nos ha pasado nada, pero las personas que van en un tren.、Mm. Y que están ahí 30.000, 30 35.000 personas atrapadas. q u e decir,、eh, cuando se produce esa situ situación, debería ocurrir algún tipo de automatismo que、eh, rápidamente se ponga en funcionamiento no, el rescate de esas personas. Quiero decir, que están en trenes.、No está, no, ahí sí que se ha cómodo, tardado ¿no? en reaccionar,、Por、creo eso, eh, ¿eh? Ahí sí que se ha tardado en reaccionar. Por eso, quiero decir el que el rescate que, de las personas. Y revisar todo ese tipo de actuaciones de emergencia, a q u e se hace en, un caso, en lo peor?、Ah. Y tenerlo previsto y actuar. Sí, sí, tener un, un protocolo de actuación,、Exacto. por supuesto. Sí, sí luego sí. también los casos particulares, ¿no? que... Al, al ser el corte、eh, tan inesperado, el corte de luz, pues ha habido casos de muchas personas que se han quedado atrapadas、sí. en ascensores,、sí. ¿no?、Eh, con la dificultad de cómo no tenemos el teléfono, no funciona, no, no se puede avisar y cómo se puede、eh, articular esto. La, la incidencia en la mayoría de la población es, es total.、Eh, accidentes de tráfico. Yo esta tarde he ido de casa a la redacción del periódico y por el camino, en torneo, pues había dos accidentes de tráfico. Claro. Los, los semáforos no funcionan,、eh, la gente se pone nerviosa, hace temeridades y en cada semáforo no había policías locales controlando el tráfico. ¿no? que bueno De momento parece que no ha habido、eh, ningún、sí. incidente muy grave, pero, pero, pero es una situación muy, muy peligrosa. Hemos、eh, contado, lo ha hecho la referencia el presidente de la Junta, que ha pedido que haya un mayor que haya un despliegue de, de Guardia Civil, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque al caer la noche,、eh, la iluminación pública, el alumbrado público,、eh, va a decaer también en muchos lugares donde no se ha recuperado el fluido eléctrico. Bueno,、eh, el alcalde de Madrid, por ejemplo,、eh, está haciendo algo que es,、eh, digamos. e una especie de toque de queda. Está pidiendo a esta hora todos los madrileños que vuelvan a casa lo antes posible porque no está garantizado el suministro eléctrico del alumbrado público, e n la capital de España. En Madrid no está garantizado en todos los lugares、eh, el alumbrado público. Y es verdad que se puede,、eh, se puede desencadenar una situación de, seguridad, de inseguridad, en este caso de inseguridad pública, ¿no? inseguridad en la calle. Yo, yo, yo creo、claro. que la gente está actuando con muchísimo sentido común, ¿eh? O sea, La gente, está, la gente sabe perfectamente、eh, las circunstancias y se apaña d i g a m o s a la realidad. Yo me parece que se están dando algunos mensajes alarmistas por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. O sea, porque sea, la, la, la presidenta de, Díaz Ayuso、eh, pidió la intervención del Ejército prácticamente a mediodía. n ¿no? Entonces, o Vamos a ver, la presencia del Ejército en las calles e s p u es una señal de, de alarma. Eh, Moreno, por ejemplo, no lo ha pedido, ha dicho: oye, las la competencias las tiene el Gobierno Central.、Vale. Si ellos lo consideran necesario, yo lo veré positivo, pero la decisión no es mía.、Pero、por ejemplo, decir, el Ayuntamiento ¿no? de Granada sí que ha, ha movilizado a la policía local para que hagan de,、eh, durante la noche una vigilancia que, adicional. ¿no? Pero la ¿no? policía no es、emotivo. distinta que el ejército. Sí, sí, la policía local, claro, va de suyo. ¿no? Porque Hay、de、otra, cosa que, hay claro, otra porque cosa que estamos viendo: que esto, todos los alcaldes, todos los presidentes de comunidad han convocado a su CECOPI. O sea, no les va a pasar, no les va a pillar en el n e ventorro a ninguno. A ninguno les h a p i l l a d o ningún ventorro, a ninguno, o sea, al revés. Han cogido y han, me reúno con las la fuerzas de seguridad, reúno los comités de emergencia, adopto los niveles 1, 2, 3, fin, hasta, lo, hasta lo que haya establecido. Y en eso, pues, oye, es una lección aprendida y bueno, bien está, ¿no? Claro, y precisamente por la lección aprendida de lo que ocurrió en la comunidad valenciana a raíz de la DANA, la RIADA. Eh, ahí también vimos que hubo muchos episodios de saqueo, de, en fin, las situaciones son totalmente distintas, pero ojo, ante una situación de emergencia en la cual、eh, no hay luz,、eh, no hay fluido eléctrico,、eh, lo mismo que antes Natalia nos contaba, las estafas de las que está alertando la Policía Nacional. Ojo, lo del toque de queda y que la gente permanezca en su casa y que no salgan mucho, no me parece que sea un aviso muy descabellado, porque algunos aprovechan también para hacer <coughs> su cosa no recomendable. Mira, estamos, como decíamos, a nueve horas de que se、eh, produjese ese corte de suministro y a esta hora, red eléctrica informa de que el 51% de las subestaciones ha retomado su actividad. Y el 35% del consumo está atendido. Quiero decir que casi estamos ya en ese límite de las 10 horas de la que hablaban y son el 51% de las subestaciones las que han recuperado la actividad. También se hacía una, una petición de que、eh, cuando se retomara el, el fluido eléctrico y se recuperaran las comunicaciones、eh, telefónicas, por ejemplo, que no se hiciera un abuso de ellas. ¿Por qué? Porque todavía、eh, ese suministro. Está fluctuando. Entonces se pedía también responsabilidad en el consumo individual de, de, de esto. ¿no? Tampoco sabemos si, si estará ocurriendo. Se ha,、eh, lo estamos contando: se han producido、eh, incluso colas a la puerta de algunos establecimientos que venden、eh, radios a pilas, transistores,、eh, también camping gas pues, para u e s p calentar la comida en ¿no? los lugares donde no hay electricidad.、Eh, Se ha dado una vuelta por el centro de Sevilla, una de nuestras ciudades andaluzas. Se ha dado una vuelta por la calle María José Andrade y ha recogido sonidos y también、eh, percepciones, eso, a pie de calle, de la realidad que se ha vivido esa tarde en Andalucía. En un primer momento, y ante lo inesperado de lo ocurrido desde la policía local, nos informaban que lo peor ya había pasado. Miguel Chía, de la policía local de Sevilla. En este momento está un poco más despejado el tráfico, se fluye, se fluye bien, a pesar de que hay que regular el tráfico porque no, no hay fluido l e n En los hoteles son muchos los huéspedes que han mostrado preocupación por la situación. Los clientes no paran de preguntar ...que cuál ha sido el, el problema,、eh, los cheques que están llegando ...pues no podemos registrarlo en el ordenador. Está, lo único que estamos haciendo es coger Documentos. En las farmacias también ha sido muy complicado poder atender a los clientes y han hecho un llamamiento a la calma. Bueno, pues desde la s farmacia s estamos haciendo lo que podemos, las tarjetas no funcionan y, bueno, y tranquilizar sobre todo a la población porque viene gente muy preocupada. Por su medicación, sobre todo, bueno, pues tranquilizar a todo el mundo. Y, y si h a y alguien que le haga falta algo de forma urgente, pues también estamos abiertos para ello. En los negocios regentados por ciudadanos chinos se han agotado las radios de pilas. En nuestro establecimiento pues, se nos han agotado todos los, los tipos de radio y solo nos queda la batería, de, de, la batería normal. Y durante toda la tarde, el sonido que ha ocupado nuestra vida ha sido este. Y les estamos contando las consecuencias. n o Estamos hablando de lo que hablábamos hace un i s De lo que psicológicamente está implicando para quienes no tenemos comunicaciones con nuestros hijos, por ejemplo. Es decir, la radio. La radio ha sido el hilo conductor, ha sido el bálsamo. Hemos querido también、sí. transmitir no solo información, sino también、eh, cierta, cierta calma, que esta situación no derive、eh, en un caos total. No, no, no. Aunque habrá gente que lo habrá pasado. Muy, muy mal. Pero yo he escuchado, to, to, llevo todo el día, ¿eh? prácticamente d e que se va la luz, escuchando diversas emisoras y prácticamente todas las emisoras, cuando hablan de canales oficiales, esas son canales oficiales también. c l a r o que ha habido una. Un cuidado a la hora de manejar información, de evitar la especulación, de no hacer hipótesis, de contar lo que está pasando,、no、lo que dice fulano, vengano, situano,、sí. pero, pero de no alarmar, de no, de no generar in, inquietud, que ya la gente por sí、eh, lo puede tener. n o La gente ahora mismo que tenga luz en su casa esta noche, que esté, pueda estar cenando ya y viendo el televisor, pues estará mucho más tranquila. Gente que está a la yo, de todas formas, estoy en el porcentaje de ese que yo como las listas de espera, estoy siempre en el porcentaje que no ha llegado nunca. A, abrirse, a, te, a tocarte la. ¿No? ¿A tocarte que te, que te ha tocado que te, que te visite el médico? Pues a mí en este caso también me ha, me ha pasado lo mismo. Pues estamos en mayoría, <risa> creo yo, porque a mí también me ha tocado el porcentaje malo y es, es, es terrible, claro.、Sí. es q que, u Y todavía, pues bueno, hemos salido de casa, hemos estado haciendo cosas, pero otras personas que no puedan salir, que tengan problemas de movilidad, que es、eh, una situación muy, muy complicada. Lo que ha dicho la, el reportaje que ha hecho María José de la. De la... La s farmacia s y las tarjetas sanitarias. Si e s una persona que sea un enfermo crónico que tiene, una, que tiene que tomarse la medicación, de hecho, se la programan para, para varias semanas, incluso meses, ¿no? Claro, si no conoces al farmacéutico, que tú le d i c e s mire, usted q u é me la tengo que tomar. Y, pero no, Él no puede comprobar la información. Yo creo que la inmensa que mayoría、dando. de los、Yo、farmacéuticos también、sí. han colaborado con los farmacéuticos. Sí, sí, sí. Todo、fármacos. el mundo tiene su farmacia de referencia, su farmacia de confianza. Sí, sí. luego hay fármacos que necesitan refrigeración, que、sí. tienes que guardarlo en l a neveras,、pues, vacunas de la alergia, sí, sí. que nosotros、sí. lo hemos tenido hasta hace muy poco, y más tratamientos que r e q u i e r e n Condiciones de frío especiales, si no el fármaco pierde su, su atributo. Entonces, toda esa población, pues ciertamente está mucho más preocupada. Los enfermos,、eh, las personas electrodependientes. ¿eh? Eh, llevo todo el día pensando en、sí. ellas. Hay personas que necesitan de una máquina para respirar, por ejemplo. ¿no? Eh, personas que necesitan, Enfermos de ELA, por ejemplo. Por ejemplo. Fijaros lo que nos contaba、eh, una persona. Sobre esto, Sara. Como ten, tenemos dos máquinas,、eh, yo estaba esperando que se vaciara una y me iba al hospital a cargarla, ¿sabes? Y mientras se quedaba con la otra, con otras cuatro horas. Iba, iba hasta cien hasta que... pero ya e s t a nos ha hecho falta. Es、eh, el familiar de un enfermo de ELA, de aquí de Andalucía. Claro, tienen dos baterías para esa máquina que mantiene el respirador de, de la persona dependiente. Entonces, cuando esa batería que tiene una autonomía de cuatro horas se va agotando, un familiar acude corriendo con la batería que se ha vaciado a un hospital que tiene un grupo de electrógeno independiente, la recarga y vuelve a su casa. Pero claro, para esto hace falta también un vehículo. Que bueno, pueda hacer ese traslado, claro, una intendencia. Sí, sí, sí, claro. claro, y el tráfico en una gran ciudad como、Exacto. Sevilla ha sido un auténtico caos,、eh, horas de espera. Durante toda la tarde.、Eh, durante toda la tarde, desde el mediodía,、ah. prácticamente desde que、eh, se hubo el apagón, pues muchos padres han ido a los colegios y a los institutos a recoger a su hijo, a la hora que han salido han coincidido y el colapso ha sido monumental. De este tipo, pues todo eso es complicado. Angustioso. Angustioso. angustioso Límite. Me, en medio de la situación geopolítica que estamos viviendo, este caso nos ha mostrado la, la importancia de ser eh, eh, soberanos. Autónomos. En, soberanos eficiente, energéticamente, eficiente, energéticamente hablando. Y,、no. y el ejemplo lo pone precisamente dos territorios que lo son por necesidad: que son el, el, el, las la dos islas. islas. Son donde,、eh, en el único punto de todo territorio nacional que se h a salvado de la crisis porque tienen que ser autónomos energéticamente.、Ah, lo que no sé, porque no lo he escuchado, cabe tanta información hoy. No sé lo que ha pasado en Ceuta y Melilla. No sé si ha habido cortes en Ceuta y Melilla o. No,、mmm, desconozco. Vamos a informarnos. Pues, pues es un elemento.、Eh, sí, sí por... porque la isla entendemos que al estar. Por、pero、su、seis. situación de islas, no tenían esa conexión, pero Ceuta y Melilla. Seguramente Ceuta y Melilla dependen energéticamente de Marruecos, puede ser, de la red eléctrica de Marruecos, ya que Marruecos está cediendo electricidad. Eh, a España en las últimas horas para mitigar el apagón, es posible que es Ceuta posible. y Melilla no hayan tenido de, problemas. De、sí. Bueno,、eh, ¿cuánto, ¿cuánto os habéis acordado del kit de supervivencia en el día de hoy?、Pues、bueno,、sí. fíjate, se han agotado los transistores a pilas y los camping-gas en los establecimientos, en los bazares que regentan、eh, ciudadanos chinos、eh, en nuestro país, en nuestra comunidad. ¿Nos va a recordar Jorge Dallas en qué consistió esa recomendación del kit de supervivencia que mañana mismo? En el momento que repongan ¿eh? Eh, las tiendas, vamos a ir a por lo menos algunas cosillas, ¿no? ah, por lo menos a la radio.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 De higiene personal, incluir también una linterna con pilas, cerillas, mechero, alimentos envasados, barritas energéticas y frutos secos, además, medicamentos, dinero en metálico y para mantenernos informados, por supuesto, una radio. Sí, y el dinero en metálico, ojo, que ya nadie va con dinero,、casi. bueno, hay muy, muchísima gente entre la que me incluyo que no llevamos dinero en metálico, que vamos tirando de tarjeta. Y, y los, los, muchos comercios, por no decir todo, han tenido que cerrar, entre otras. Aparte de que no tenían luz dentro, luz eléctrica, porque el datafono no podían cobrar. Y entonces. Eh, eh, Caos. Es que una dependencia total. <risa> una dependencia absoluta. De lo digital, de la tarjeta、sí. que la llevas en el móvil, que no llevas dinero.、Eh, y la lista, pues yo me he acordado un montón esta mañana. Digo, ¿qué era exactamente la, la <risa>、pues、lista? Hoy ahí la tienes. Porque、mmm, es importante tenerlo, porque lo, lo de las velas,、mmm, yo la he comprado hoy. Las Tú la s has comprado, yo de, las he confiesa. comprado hoy. Confiesa. Lo confieso, las velas. Bueno, a mí no、carilla. me da tiempo. A mí no me da tiempo. Nivelas ni,、no、ni feria. El camping-gap me ha faltado, Natalia. Has es comido frío. Eso me lo compraré mañana. No, mañana tenía, no hay. Yo tenía todo eso porque, todo, fundamentalmente, tengo, tengo café y tabaco, que para <risa> mí es, es un elemento importante. Con eso s o b r e v i v e varios días. Del, y yo, yo me, reía mucho con, no, me reía mucho, No me reía mucho, porque creo que es necesario y en, otro, en otra s escala s europea, se s entiende muy bien. Aquí menos, ¿no? Exacto. Pero cuando la comisaria europea, en plan Mary p o p p i n s empezó a sacar de su bolso、mm. un transistor inmenso, una cantidad de cosas y tal, digo, y o t e creo que están exagerando un poco. Pues no, pues no, realmente no. El, el viernes e s c u c h a m o s los reproches del de vicesecretario de Política Económica del Partido Popular al gobierno porque se había emprendido de manera unilateral el desmantelamiento de las nucleares y era uno de los puntos clave que el Partido Popular planteaba para apoyar el decreto de medidas anti-aranceles.、Mm. El debate sobre el futuro de las nucleares se va a reabrir con este episodio. Absolutamente. ¿Y、eh, qué ha pasado hoy con, con las nucleares en España? Porque, claro,、eh, es verdad que estamos、eh, a veces mal informados, nos falta información sobre el funcionamiento de una central nuclear. No digo yo que tengamos que ser ingenieros, pero, hombre, saber que son instalaciones muy, muy seguras, ¿no? Y es verdad que en el día de hoy han tenido que activar sus sistemas de emergencia para que nada ocurra. Pero una central nuclear es una instalación muy segura y, como dices tú, Manolo, a partir de ahora va a haber que replantearse de nuevo si nucleares sí o nucleares no. El Consejo de Seguridad Nuclear ha señalado que los titulares de las nucleares de Asco y Van de l l o s en Tarragona han notificado el cese de la situación de prealerta de emergencia. Han recuperado de forma estable la alimentación eléctrica desde el exterior. Las centrales de Almaraz, Encáceres y Cofrentes en Valencia también han recuperado el suministro eléctrico exterior, pero mantienen la situación de prealerta. La planta nuclear de Trillo en Guadalajara, que estaba parada por recarga de combustible, se encuentra en situación segura alimentada eléctricamente desde sus generadores diésel. Tras el apagón eléctrico generalizado en España, Los reactores de las centrales nucleares que estaban en funcionamiento pararon automáticamente y empezaron a funcionar sus generadores diésel de salvaguardia, que han mantenido las plantas en condiciones seguras. Algo que ha ocurrido también en todas las industrias. Tenemos industrias、eh, en el polo químico de Huelva, ¿no? industrias químicas que eh, tienen eh, protocolos de seguridad absoluta en una situación como esta. ¿no? Sí, son muy necesarios porque las centrales nucleares, es verdad que tienen una, una mala prensa, tienen una mala fama acumulada durante años. Ha habido accidentes、eh, graves con centrales nucleares、eh, que siempre、mm, son unos accidentes. Uno ninguno accidente, en España. Ninguno en España. Y en Europa tampoco. Efectivamente. Pero con uno o dos casos que hubiera. Eh, siempre genera mucho rechazo. Pero es verdad, hace falta información, transparencia,、eh, conocer los protocolos, no al detalle de los propios ingenieros que trabajan allí, pero, pero sí ser conscientes de qué es exactamente, qué condiciones de seguridad、eh, tienen y de qué manera、eh, podrían resolver ahora pues, un problema como el que tenemos,、uh -huh. el apagón. Fíjate. Parece que Pedro Sánchez tiene previsto comparecer de nuevo. Eh, vamos a estar atentos. Parece que Pedro Sánchez va a volver a comparecer、eh, después de la segunda reunión de esta tarde del Comité de Seguridad. Francia ha enviado a España hasta 2.000 megavatios de electricidad. Ha ampliado de nuevo la donación de electricidad, podemos decir. A España a través de las interconexiones por Cataluña y País Vasco. ¿eh? Lo acaba de anunciar el gestor de la red francesa RTE. n la actualización de la situación causada por el apagón que ha sufrido España y Portugal, r t dice que Francia ha podido ir aumentando a lo largo de la tarde también su ayuda a España en función de las demandas. Eh, de, del gobierno español. Claro, por eso en el norte de España es donde más rápidamente se ha restablecido el suministro eléctrico. ¿Tenemos alguna noticia, Manolo? Veo que estás que consultando tus digitales. Nada, que、eh, ya empieza a haber luz en zonas de prácticamente todas las comunidades autónomas del país, aunque、eh, está restableciéndose a un ritmo bastante lento todavía, mm. en mm. torno al 30-35% por la media de lo que tenemos en Andalucía, del territorio que ha conseguido restablecer esa, ese suministro eléctrico. Y、eh, lo que sí que contábamos hace apenas unos minutos, el Red Eléctrica hablaba de que el 51% de sus subestaciones están retomando la actividad, el 35% de la demanda está atendida, el 35% de la demanda todavía,、eh, lo cual quiere decir que, aunque Francia nos pueda enviar energía, es, hay que poder distribuirla. Exacto. Es que justo antes del apagón, era España la que estaba exportando energía a Francia. Luego, evidentemente, ¿A Europa? Ha, han cambiado las tornas. r e s p e c t o a las nucleares, son muy seguras, pero potencialmente son también muy, muy peligrosas. Potencialmente. Luego genera n unos residuos, unos costes.、No、es una... El principal problema son los residuos, no, creo yo, claro, la, la construcción de una, de una central nuclear lleva muchísimo tiempo, muchísima、uh -huh. inversión, que luego,、uh -huh. las empresas recuperan、uh -huh. eh, a través del, del precio de la, de la energía. Pero provocan unos residuos que además España no está, no está preparada para ver dónde se a l m a c e n a esos residuos. Pero bueno, y, y luego lo de Pedro Sánchez, a mí me ha llamado la atención cuando h a d a d o la rueda de prensa,、uh -huh. un poco tardía en mi opinión,、eh, l o r q convocó a partir de las cinco y cuarto y ha sido sobre una hora después. Él decía que, había, que, que tenía prevista una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Y dice, dice eh, eh, y tomaremos en su caso medidas adicionales. No,、sí. mm, no, sabemos, eh, no sabemos exactamente qué medidas adicionales, si va a dar algún tipo de información, si ya hay algún tipo de explicación de la. De la causa más o menos clara. En fin, bueno, esperar un poco. Bueno, no sé si、eh, creéis que、eh, este apagón, y p e r m i t i r m e la hilaridad、eh, un poco, porque creo que es importante también, este apagón le ha venido muy bien a, al hermano del presidente del gobierno, ¿no? Porque ha sido en la mañana de hoy、eh, quien le ha venido bien en el sentido de que, bueno, de que se ha opacado totalmente la noticia de, de, la, de la imputación del, del hermano del presidente del gobierno por el caso de la diputación de, Bajo, de Badajoz. Efectivamente. El gran apagón, pues lo ocupa todo, tiene mucha arista, muchos perfiles. Y prácticamente la actualidad está centrada en el gran apagón. Pero efectivamente, el hermano de Pedro Sánchez, su asunto, a pesar de lo que muchos decían, que bueno, que no, que quizá e q u habría algún reproche, pero que <coughs> ni mucho menos el caso tenía tintes de delictivos, que esto se iba a archivar, que no que ahí no había nada, que no había ningún delito, pues bueno, la jueza instructora opina lo contrario y ha recabado toda una serie de. Eh, testimonio y correos electrónicos, pruebas que apuntan a, a que sí, a que sí hay indicios delictivos y que, y que va camino de, de ser juzgado este asunto.、Eh, ha tenido suerte, el hermano de Pedro Sánchez.、Bueno. No, nosotros somos periodistas, bueno, pero tú que vives en la radio, Natalia y Manolo、sí. también, ¿no? eh, claro, las noticias, o sea, una noticia como esta tapa todo. La muerte de un hombre. Absolutamente. a p a z o Dice, ha coincidido. Bueno, te viene bien. Bueno, relativamente b、no, e n Tiene bien el, el sentido de que el foco se ha se el, movido. Claro, Absolutamente. Fo, pero es que las noticias.、Eh, hoy estamos hablando todo el día de esto. Llevamos un montón de horas hablando de esto. Pero a lo mejor mañana. ya no. no Mañana sí vamos Ma a seguir hablando de eso.、Bueno, pero esto. Es, ya, pero ya que mañana, que a lo mejor a las 3 de la tarde, surge otro tema. Que, que no es que se regalte la, la papá. Pero tú sabes que, es que a veces. Que, que van oscilando. Van, sí, no, oscilando. pero a veces hay noticias que tapan a otras, pues porque son escandalosas, porque la política es así, que, se, que es muy fungible, se quema rápidamente. Un escándalo tapa al otro. Hombre, la noticia de hoy era de, de interés absolutamente público y general. ¿no? Pero fíjate que el Papa lo van a elegir a partir del día 7, pues ya no se habla del Papa. b u e estaba. Dando al No、ya、Papa. volveremos a hablar del eh, Papa. Eh.、Sí. No es que estaba viendo a las o s l cadenas, la mayoría de las cadenas de televisión y de radio que han enviado sus estrellas a Roma, estaban todos hablando del apagón. Claro. ¿no? Estaban todos hablando. Desubicados. De, de, no desubicados, en fin, pero. t i e n e a que cambiar. Claro, tiene que cambiar de registro y efectivamente eso pasa. Eso es lo bueno del periodismo. A mí me encanta poner otras cosas, ¿no? <risa> Porque va pasando de un tema a otro, ¿no? Vamos a escuchar la crónica de Charo Jiménez precisamente sobre el procesamiento de David Sánchez Castejón. La jueza titular del juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, ha propuesto la apertura de juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, entre otros, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencia. En un auto de 70 páginas dictado hoy, la jueza establece que sigan las instrucciones por el trámite de procedimiento abreviado contra. A los investigados David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y Luis Carrero, entre otros cargos de la Diputación de Badajoz. Establece la instructora además que se dé traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en el caso para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o sobre seguimiento de la causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Que. Tú, que eres experta en información de tribunales, Silvia. Pues tiene toda la pinta de, de, que, va, de que va a juicio. Este trámite ya es、eh, el último trámite. La, la instrucción está finalizada y ahora empieza el, el auto de apertura de juicio oral. El fiscal está por ver la novedad: aquí estará si el fiscal <ríe> acusa o no. Sería muy llamativo ¿no? que la jueza instructora vea indicio s de delito, lo tiene que argumentar muy bien, tiene que decir cuáles son las pruebas, por qué dice que hay delito, y que el fiscal dijera que no ve ningún delito y que esto hay que archivarlo, pues, hombre, eso sería llamativo. Pero que esto, como hay otras acusaciones, tiene toda la pinta de que lo veremos sentado en el banquillo de los acusados. Bueno, eh, eh, la normalidad va recuperándose, sigue recuperándose muy lentamente, pero, por ejemplo,、eh, los grandes hay grandes、eh, edificios emblemáticos de Andalucía que. Que están empezando a iluminarse, ¿no? Sí, parece que、eh, la luz、eh, en este caso es como un símbolo, como una metáfora、Totalmente. de que nos ilumina, ¿no? Un poco en esta pesadilla que hemos vivido. Pues sí, en Sevilla nos informa nuestro compañero Fra López de Paz: la Giralda, la Catedral o la、eh, Torre Sevilla, la conocida como Torre p e l l i ya tienen luz. Y, bueno, Hay un van, hotel, aparte de un gran centro comercial. Van recuperando esa, esa normalidad、eh, en un día que ha sido un poco extraño en Sevilla, en el que incluso se ha podido celebrar una corrida de toros, mientras que en el otro punto de Andalucía, en Almería, hemos visto que se ha suspendido un partido de fútbol. Sí, la verdad, a mí me ha llamado mucho la atención que mientras estaban los gobernantes diciendo a la gente no se desplace innecesariamente, no, no, no vaya a ningún sitio que no sea absolutamente indispensable. En Sevilla se, ha, se haya mantenido una, una novillada con picadores, pero es que a las siete de la tarde la maestra, pero es que al mismo tiempo el, el arzobispo de Sevilla, que tenía previsto impartir una misa funeral por en memoria del Papa Francisco, uh -huh, uh -huh. ha suspendido, para, ha aplazado para mañana la misa al Papa Francisco precisamente para que la gente evitara moverse. Decir, a mí no, esto no me parece normal, no me parece normal. Imagino que hay razones económicas de por qué tiene que celebrarse una novillada con picadores. Oye, con todo mi respeto para pa los taurinos, yo soy taurina,、eh, ojo que, no, que na,、eh, no, no me parece urgente si nos están diciendo no se mueva usted de su casa, quédese en su casa. Pero bueno. Sí, de, de, de hecho,、eh, por ejemplo, el Congreso de los Diputados ha suspendido hoy toda la actividad y, tam, y también lo ha hecho ya para mañana. ¿eh? Ya ha avanzado el Congreso de los Diputados que mañana también suspende toda la actividad para pa evitar. Pero me、eh, imagino que、movilidad. será por el tema de, de, de los、evitar、desplazamientos. La ¿no? la de los Exactamente, pero, sí, sí.、No, el、eh, colegio aquí es lo que de momento、eh, se mantienen en Andalucía, al menos. Sí, va a haber clase mañana, según lo que、uh -huh. ha explicado. El presidente Juanma Moreno y en otras comunidades, que esto también puede generar también cierta polémica, polémica. porque、mm. en otras comunidades, si no recuerdo mal, Madrid y Galicia sí que han suspendido las, las clases, y, y bueno, depende de cómo esté mañana, si se ha restablecido ya. Porque ahora en Andalucía, según ha explicado el presidente Juanma Moreno, está entre un 35 y un 40%, a, tiene ya、eh, fluido eléctrico. Si mañana este porcentaje está muy arriba, entonces no debería haber mucho problema. Pero si ese porcentaje se mantiene así debajo, pues que haya clase en todos los colegios, en todos los institutos andaluces, pues eso genera miles y miles de desplazamientos que, puede, que pueden generar problemas. Sí. Con la falta de luz. Otra cosa que se acaba de aplazar es el fallo del premio Princesa de Asturias de las Artes, que iba a tener lugar este martes y también el miércoles en Noviedo. De momento queda pospuesto por el impacto del apagón eléctrico. Bueno, estamos viendo que realmente、eh, decíamos que igual eh, eh, rápidamente se iba,、eh, íbamos a pasar página de este apagón. No, las consecuencias van a durar. Este martes, sin duda, de hecho en los hospitales, y esto es una llamada de nuevo a los ciudadanos, las、eh, operaciones que no se han podido realizar, operaciones, intervenciones quirúrgicas programadas para la tarde de hoy,、eh, no se han realizado, solamente se han atendido urgencias y a partir de mañana habrá que ver、eh, cómo se reubican y a ver si mañana. Está restablecido de manera、eh, ya al 100%, normalizado y a pleno rendimiento el suministro eléctrico en, en, algunos, en aquellos lugares donde se encuentran hospitales en, en Andalucía y en otros lugares de España. Es decir, esto también es información importante.、Eh, problemas que se van a, a producir,、eh, ya lo decía también el presidente de la Junta en uno de, sus,、eh, en uno de los momentos de su intervención. Que ni siquiera se podía localizar a los pacientes para、eh, informarles de que se aplazaba su intervención, porque los teléfonos siguen sin, sin funcionar correctamente en algunos lugares. Por cierto, un saludo a, Pérez, eh, Pérez, eh, un saludo a López de Paz. Nuestro compañero sí, Frank. Que, hablando de pacientes, ¿no? Que dice tú, que sigue ¿no? sin luz, ¿no? Hablando de p a c i e n t e que s i g u e c o n v a l e c i e n t e de su lesión de pierna y que sigue sin luz, ¿no? Sigue sin electricidad. Sigue sin luz, nos dice, pero bueno, desde su ventana ya ve las luces de algunos puntos de Sevilla, como nos ha ido contando, y bien que le agradecemos que nos vaya informando. Tenemos ojos fuera del estudio. Y ¿Es seguro、verdad? que tiene un transistor con pila. s ¿no? Nos sí, está、igual. escuchando, así que. Nos está escuchando, entonces que tiene transistor. Se ha hecho, ha hecho los deberes、eh, correctamente en el. Día de hoy, yo creo que López de Paz tiene kit de supervivencia. Oye, López, sí,、eh, no, sí, puedes calla, no, per, no puedes llamarnos. No, no puede manera, llamarnos. Hombre, o, no puede llamarnos. Si、okay. os interesa, dice que es con pilas pequeñas. Incluso me dice: <ríe> Es decir, que si la cosa no se arregla pronto, igual cae también en la. Seguro que tiene varias cajas de pilas. <ríe> varias cajas. Seguro, seguro. e n d r l camping gas, tendrá、seguro. el camping gas. <ríe> o estará comiendo. O estará comiendo de lata <ríe> fría. De lata claro, fría. lata fría, lata de conservas, melva, en fin. Eso pasa a los que tenéis cocina de inducción y pues, estas cosas. La comida no sabe igual, yo creo. Está haciéndolo de manera romántica, comiendo a la luz de una l a la una <risa> A la luz de una vela. la luz de una vela. Oye, hay mucha gente que, que estaba p r e o c u p a d o por、eh, el estado de sus neveras. Claro. Es verdad que habrá mucha gente a la que se les e tropee,、eh, si no todo, parte de, de la comida, si no recupera pronto la electricidad.、Eh, yo no sé si las、eh, aseguradoras estarán tentándose la ropa, ¿no? Eh, por las reclamaciones que, que, que, puedan, que puedan llegar. No sé, es que no hemos podido hablar con nadie, tenemos、eh, las comunicaciones telefónicas caídas absolutamente, pero ese es uno, uno de los asuntos、eh, a tener en cuenta. ¿no? Eh, eh, no sé hasta qué punto se p u e d e reclamar las pérdidas. No tanto en los domicilios, pero ¿qué pasa en los negocios? Negocios de restauración y hostelería, por ejemplo, ¿no?、Sí. Que tengan las neveras hasta arriba preparadas y, como siempre para la semana. Claro, y p e n s a s también, en Sevilla tenemos la feria a la vuelta、bueno. de la esquina. ¿Cuántos negocios estarán haciendo acopio de material en cámaras、Muchísimas. frigoríficas? Sí, preparando...、Congelado. Eso、Muchísimas. requiere una logística y una preparación de muy, muy grande. Entonces, en estos días, en estos previos. Pues imaginaros todo el trasiego y toda la venta y todo lo que se habrán gastado esas empresas para, para poder abastecer la feria.、Mm, eso entiendo yo que los seguros、pues、deberán estar haciendo también sus cálculos y depende del tipo de seguro cubrirá o no este tipo de, de incidencia. Y luego cada familia en su casa, pues claro. La comida que tengan congelada. Y... Lo que hay que tener en cuenta siempre,、eh, lo, que se, lo que se recuerda siempre, es que si se ha descongelado comida de, que teníamos、eh, en el congelador, si se ha descongelado, no necesariamente hay que tirarla. Lo que no se puede hacer es volver a congelar, porque esto、eh, de alguna、hay、manera、cocinarla. contraviene. Hay que, co hay que cocinarla rápidamente y una vez cocinada ya se puede volver a congelar. O se, o se refrigera. ¿no?、Eh, nos comentaban desde Almería los problemas que estaban, que estaban teniendo en la producción agraria de las 30.000 hectáreas de invernadero. Las cooperativas han tenido que paralizarse hoy a mediodía, no han podido manipularse, es decir, envasarse y prepararse los productos,、eh, porque no funcionan las máquinas. Esto funciona con unas máquinas impresionantes, es un trabajo en cadena, la selección. La, eh, la selección por calibre de, de la hortaliza y、eh, la adaptación en las cajas, el precintado para la exportación. ¿no? Eh, ha sido un día de muchísima incertidumbre.、Eh, vamos a ver si mañana pueden cargarse los camiones que van con nuestras hortalizas a Europa. Ojo, porque las hortalizas. También se estropean y está haciendo calor. Y las、eh, eh, alhóndigas, esa producción en cadena, en los grandes almacenes, no tienen capacidad en sus、eh, cámaras para guardar tanta cantidad de producto. Cada día salen 1500 camiones desde Almería, desde el poniente de Almería, 1500 camiones cargados hasta arriba, rumbo a los mercados europeos. Vamos a ver lo que nos contaba Rocío Amores. En Almería preocupa mucho que todo el campo prácticamente está informatizado y de continuar mañana el apagón no se podrán regar muchos invernaderos y empezarán las pérdidas. La exportación se puede resentir porque son productos perecederos. La gerente de Eurosol, una cooperativa exportadora a Europa, es Maricarmen Cano. Ni los camiones pueden cargar gasolina, ni los vehículos pueden cargar gasolina, ni podemos, ni podemos tener la, las máquinas funcionando. Entonces, para. Hoy, para la exportación de frutas y hortalizas, ha sido un caos. Y el riego preocupa, las plantas no pueden aguantar mucho tiempo sin regarse. La ventilación es otro hándicap. Escuchamos a Manuel Sánchez, responsable de producción de e Urosol. No se puede regar y la planta, pues no sé lo que aguantará, si 24 o 48 horas. El tema de la ventilación también es importante porque este sistema que tenemos nosotros. Eh, va todo con electricidad. Cada día salen 1.500 camiones cargados de hortalizas Europa. Mañana muchos dudan si podrán salir porque el producto ha quedado sin manipular en las cooperativas que han cerrado durante la tarde y pueden empezar las pérdidas. Y tendremos que hablar también en los próximos días con los ganaderos. Cómo se están、eh, arreglando, por ejemplo, las explotaciones lecheras que tienen que ordeñar y todo ese proceso. En es, una explotación mediana ya está todo electrificado, mecanizado. Cómo lo están haciendo, cómo se están arreglando. Eh, arreglando y también el sistema de dar de comer a los animales en la mayoría también de las explotaciones medianas, ya a partir de medianas grandes, todo eso está también electrificado. En fin, y hay una noticia de última hora, ¿no, Manolo? Que tiene que ver con Andalucía. s、pues、í、sí, es en la agenda de mañana estaba prevista una visita de los reyes a, a Jaén para conmemorar la capitalidad de la ciudad del Santo Reino, 1200 años de esa capitalidad, pues se acaba de suspender esa visita. Por los motivos que veníamos antes también abordando, ¿no? por aquello de evitar la movilidad en lo, en lo posible. Me preocupa mucho la situación y no podemos contactar con las personas atrapadas en los trenes, en los convoyes que están、eh, atrapados. No tenemos información actualizada de cómo va ese sistema de, de rescate de, los, de las personas atrapadas. Un momento, un momento, ahora. En otras ocasiones que ha habido crisis de este tipo, siempre había un feedback por parte de los、Exacto. que estaban en los trenes, que、Pero、llamaban, habían, no sé cuánto,、sí. se quejaban, comentaban, mandaban una información, e f e c t i v a m e n t e puntual. Y esta vez no hay información, no está llegando, no, no,、uh -huh. está, no está viendo. Entre otras cosas, porque tampoco fluye. Bueno, primero porque se habrán quedado sin batería, tantas horas dentro,、eh, se han quedado sin batería y luego que no hay cobertura tampoco, por lo tanto no sabemos、eh, cómo va esa situación, ese. Eh, rescate de 35.000 personas en, en los distintos convoyes, muchos de ellos de Andalucía, sobre todo de, de las correspondencias de alta velocidad. Guillermo Polo, que ya está aquí para darles el resumen de las 10. Se ha pasado buena parte de la tarde en, en Santa Justa, en Sevilla, sí, Guillermo. Simplemente constatar el cabreo inmenso que tenía la gente, ya no tanto por la situación, que era. Una cuestión、sí、que e v i d e n t e m e n t e no se podía asumir, sino por la falta de información. No ha salido nadie de Renfe a decir qué pasa. Y la gente decía, vale, yo me voy al hotel, compro un hotel,、uh -huh. me lo puedo pagar、uh -huh, y me voy a quedar en el、uh -huh, hotel.、Uh -huh. Mañana, ¿qué hora vengo v、uh -huh, o、claro. Y ese era el problema. Y otra cuestión,、uh -huh. hablabas de, de esta gente. Tengo un amigo que trabaja en una empresa de. De ascensores y estoy loco por llamarlo para saber cuánta gente, cuánta, atrapada, ¿no? cuánta gente ha、pues、sí, rescatado también. Y, y personas con crisis de ansiedad, me imagino. Bueno, acaba de salir una noticia de última hora, creo que el departamento de Oscar Puente me acaba de, de escuchar y、eh, publica que los trenes cuyos pasajeros aún están pendientes de ser rescatados se reducen a 11. No da más implicación, suponemos que se, se reducen a 11. Sí, en 11 trenes c a d a v e z mucha gente. Buenas noches. Hasta mañana.